De Karate Kid, e r c e etc. Después de empezar una carrera. En solitario, muy bonita, haber dejado Chicago, que para él, pues por supuesto era su banda insignia, una época maravillosa con Chicago, tantas canciones que tienen el sello particular de Peter Setera. Pero bueno, Glory of Love, que fue usada para esa película como banda sonora. Aquí estamos, es W Radio Colombia en este domingo, que sigue con música de Bananorama. Viene Carly r a e Jepsen y luego algo de e a s e of Bass. Se llama... Design, la canción que vamos a recordar de la década de los 90. Hot night, wind was blowing Where you think you're going, baby? Aire en la W Montoya. Más piel. Más W. Aprovechar estos últimos segundos de esta canción de Ace of b a s e que creo que, si las cuentas no me fallan, fue la segunda canción que conocimos en los 90 de este, de este grupo sueco, Ace of b a s e Si tienen ganas de oír alguna canción, pues díganlo, ya es ahora o nunca, no hay tiempo que perder.、Eh, por ejemplo, quiero saludar a los oyentes en Bogotá, los miles de oyentes en Bogotá que se reportan, que escriben, que piden, que dicen que andan haciendo, que cuál es el plan, que qué hay para hacer, disfrutando de esta primera hora de la franja musical de Montoya de los domingos, que va de once de la mañana a una de la tarde. Por ejemplo, me están pidiendo la nueva canción de Pink desde la ciudad de Cali. y otro oyente otro De Bucaramanga me pidió Pink, pero otra canción. Entonces, no sé si ya oyeron esta canción sota. Tiene un video increíble. Se llama t r u s t f a l l y es lo nuevo de Pink. Quiero que la oigan, la disfruten y la descarguen y se la lleven puesta para que la oigan muchas veces.、Trustfall". ウエクアピンのモノンはローザーのファーファーング s h i i n n g through the window on the other side. Rosanna, Rosanna. I didn't know that a girl like you could make me feel so sad. Rosanna. De Toto, antes la、um, canción de Dire Straits, Walk of Life, y antes la nueva canción de Pink. Para los que llegaron ahí en la mitad de la canción y se sorprendieron y tal vez se estaban preguntando, ¿Ve? Y esta canción suena a pink, sí, era de pink, se llama Trustful y es de su nuevo álbum, el nuevo álbum de Pink. Bueno, aquí seguimos pasando música. Ustedes, ¿qué andan haciendo? Me encantaría que me contaran. Saludos a Bucaramanga, a los oyentes de Cartagena, a los oyentes de Pasto. Bueno, en el sur del país siempre hay mucha sintonía. Tienen el, el programa de todos los domingos después de las once de la mañana, en este nuevo horario, siempre sintonizado. A los oyentes de Pereira y en Armenia, al oyente que me pidió la canción de Poison, que no se ha sumado al World Tour, que tendremos el 25 de febrero después del Stadium Tour, en el que sí participó Poison junto a Deaf. d e a Lepar, p d Motley c r e y Joan Jett and the Black Hearts. Pues bueno, solo nos tocaron Death Lepar, p d Motley c r e en el Parque Simón Bolívar y hace un par de días se confirmó que Kraken estará como banda invitada rindiéndole un homenaje al maestro Elkin Ramírez que desde arriba seguramente disfrutará de, de estos homenajes. Aquí está Poison con Nothing But a Good Time del Open Up and Say Ah en plena década de los ochentas. Pues bueno, a s í sonaba Poison, lo recordamos aquí en W Radio Colombia. Zonas más trendy de la ciudad. Concentrics te ofrece los mejores beneficios y te lleva a los eventos más esperados. Disfruta de salarios base de hasta Dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos y un bono de contratación de hasta Dos millones. Además, podrás tener comisiones ilimitadas y bonificaciones extra. Lo mejor de todo, tienes tus fines de semana libres. Aplican e jobs.concentrics.com. Recuerda, jobs.concentrics.com. Hashtag LoveConcentrics.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 Sensaciones que recorren el cuerpo. Cada uno de los sentidos. Se agudizan, Destellos de luz que viajan por el, por el mundo. A través de una señal. Una consonante. Una, consonante. una, letra. una letra. Sonidos que erizan. W r a d i W Vive las mejores experiencias del año trabajando desde las zonas más trendy de la ciudad. c o n c e n t r i c te ofrece los mejores beneficios y te lleva a los eventos más esperados. Disfruta de salarios base de hasta dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos y un bono de contratación de hasta dos millones. Además, podrás tener comisiones ilimitadas y bonificaciones extra. Lo mejor de todo, tienes tus fines de semana libres. Aplican e j o b s c o n c e n t r i c c o m Recuerda, j o b s c o n c e n t r i c c o m Hashtag l o v e c o n c e n t r i c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 Casa, en la oficina, en el carro, en la calle. W Radio, cerca, muy cerca de usted. Bienestar es salud mental y emocional. Ahora de lunes a viernes, de tres a cuatro de la tarde. Carolina n o v o a y Paula Bolívar le traen. Salud y algo más. Escúchelo en w Radio y w r a d i o c o m c o m Lenovo Idea Pad 3. El portátil que cuida tus ojos con su pantalla anti-reflejo. Lenovo y al costo te informan la hora en la W. Doce del mediodía en punto en W Radio Colombia. El portátil Lenovo Idea Pad 3 cuenta con procesador de o n 1 e a v a generación Intel Core i3. Disco duro de estado sólido de 256 gigas. d o l b y audio mayor calidad en sonido y lector de huella. Llévalo con el 52% de descuento por un cuatrocientos millón noventa nueve y mil pesos. En Alcosto y Catronics. Y aprovecha la feria de computadores. Alcosto y pera h o r r o siempre. Vigente hasta el 10 de febrero. Canciones y discos con el sello W. Presentadas a su oído por Montoya. Got you going crazy. It's time to get out. Step out into the street. Where all of the action is right there.